Estar en contra del proyecto, así como vino, no es estar en contra de la despenalización. Ese es un tema. Muchos coincidimos en la despenalización. Pero así como vino el proyecto, no es inaceptable por este grupo y no no podemos arriesgarnos a presentar alguna modificación porque al no tener los dos tercios vuelve a diputado y va a ser ley así como viene. Senadora, ¿cómo se explica que en su provincia no haya un legislador eh, representando a las mujeres eh, y a los ciudadanos que están a favor de la legalización del aborto? Porque Jujuy es una provincia que es provida. Jujuy es energía viva. Desde el gobernador, hacia y está la, la, la presencia de los tres senadores, como en Catamarca, como en Salta. O sea, esta, este es un tema que está mostrando el verdadero federalismo. Si tuviera que calificar este proyecto, ¿qué diría? ¿Cómo lo calificaría? ¿Cómo? Si tuviera que calificar el proyecto que viene desde diputado, ¿qué diría? Muy era? malo, muy malo. Eso.